Nos movilizamos ¿sí? y hacemos una jornada de trabajo a partir de las 10 horas en la Plaza San Martín. Nos vamos a concentrar ahí para hacer una juntada de firmas. Desde Cetera a nivel nacional eh, nos hemos propuesto juntar más de un millón de firmas en contra de esta reforma mal llamada para nosotros porque no deja de ser un ajuste sobre la ley previsional. Así que mañana va a ser un día de, de actividad donde queremos conversar con toda la sociedad este, pampeana con respecto a estas reformas que se vienen dando ¿no cierto? Eh, a nivel nacional. La movilización de mañana tiene tres o cuatro ejes muy claros. Así hemos sido convocados por la Central de Trabajadores contra los despidos del sector público y privado. Por la reincorporación de los cesanteados en Río Turbio, en Inti, en Hospital Posadas, Panazul, entre otros, contra el recorte de los planes sociales, por el rechazo a la llamada reforma previsional y laboral, por el repudio y condena a todas las formas de persecución y amedrentamiento de las organizaciones sindicales y sociales, y por paritarias libres. Estos son los, ejos, los ejes fundamentales de la Jornada de Trabajo-Movilización que vamos a llevar adelante este, el día de mañana. Eh, aquí está la compañera que representa a ADU, eh, van a estar acompañándonos también, se acercan a nuestra movilización y jornada. También hemos convocado a que eh, todas las organizaciones políticos, sociales y a toda la sociedad este, en el día de, de mañana a partir de las 10 nos estén acompañando porque creemos que estas políticas de ajustes que se vienen llevando adelante desde el Gobierno Nacional está afectando a todos los trabajadores y trabajadoras de este país y bueno, estamos dispuestos a poner la resistencia a esto y, y no permitir que sigan avasallando nuestros derechos adquiridos este, de todos los trabajadores y trabajadoras. Así que, unidad de los trabajadores... Eh, mañana invitamos a todas este, las centrales y sindicatos que se acerquen, que a partir de las 10 de la mañana vamos a estar en la Plaza San Martín.